Buenos días, Agostina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, eh, se viene esta segunda edición, yo lo decía, del Cantando en Hinojo. Lo primero que queremos recordar es de qué se trata, ¿no?, este concurso. Bueno, sí. Nosotros hace dos años, más o menos, eh, organizamos un cantando en Hinojo, de gente de Hinojo. Y nos fue muy bien. Con eso reconstruimos mucho el teatro, que le, estaba muy deteriorado. Bueno, después con ayuda del municipio lo, lo logramos terminar. Pero siempre faltan cosas, entonces siempre hay que hacer cosas. Y como aquella vez nos fue tan bien, hemos organizado otro cantando, pero a nivel regional. Y eso es lo que queremos destacar. Porque se pueden inscribir, inscribir gente de Olavarría, de Loma Negra, de Sierra Vacha, de Hinojo, de todos lados. Uh -huh. Siendo este, siempre de eso, de, de, en la región, ¿no es cierto? Claro. Este, bueno... Y... ¿Cuándo se va a desarrollar este certamen? Esto se va a desarrollar en, en, los, en el mes de... Sí, el 5, 12, 19 y 26, los cuatro viernes del mes de noviembre. Uh -huh. Y vamos a tener una final el 5 de diciembre. Uh -huh. Porque al haber menores y mayores, tenemos que hacer por lo menos dos rondas de cada uno. Claro, ¿y de qué se trata? ¿De que vayan y muestren...? Eh... ¿Sabe que esto, claro, de que muestren su... su Lo, lo que les gusta hacer, que es cantar, por ejemplo, en este caso, este, tenemos dos grupos, el grupo de los menores, que es de 10 a 13 años, eh, en el cual va a haber lindos premios, eh, uh -huh. obsequios, no dinero, pero muy lindos premios para los menores, y en los mayores este, vamos a tener premios, el primer premio va a ser de mil pesos el segundo va a ser de 600 y el tercero va a ser de 400 pesos. Uh -huh. Este, Ya te digo, eh, lo queremos hacer aquí porque en distintas rondas, porque pensamos que va a haber mucha gente al ser regional. Claro, seguro. La invitación está hecha para que se anoten entonces todos los interesados, ¿a partir de qué edad? A partir de los 10 años. A partir de los 10 años y después ya eran rondas de menores y de mayores. Claro. ¿Eh? Perfecto. ¿Y se pueden anotar a dónde, va. Claro. Eh, por la mañana, si es por la mañana, tenemos el teléfono de la delegación municipal, que es el 491-023. Uh -huh. Bien. Y, y si quieren llamar a un celular, pero que llamen, no que manden mensajes, por favor, porque después para contestarlos es un problema, porque para explicarles que tienen que venir con la pista eso es una cosa importante tienen que venir con la pista armada ¿Mm? ellos cantan qué significa eso ¿Qué significa? selva qué significa está uh -huh. hecha en un CD entonces se la entregan al sonidista con la pista con la música digamos bien ¿Entendés? Uh -huh. eh, te sigo diciendo los dos teléfonos sí si por favor vamos para anotar este el quince cuarenta y nueve ochenta y uno treinta y uno Y el quince cincuenta tres diecisiete treinta y dos perfecto esta esta inscripción la tendríamos hasta fin de mes más o menos algunos días de noviembre principios pero ya donde empezamos el concurso ya ya no podrían este, entrar no es cierto Claro. Bueno, y además habrá seguramente un jurado de importantes artistas locales para seleccionarlos, ¿no? No, no olvidé de decirte, sí, está encabezado por Karina Bétiga. Bueno, este, estamos buscando... Sí, ya los tenemos, pero todavía no los tenemos asegurados. Sí, es un jurado muy importante que tenemos. Es de barriga, cosa de que nosotros aquí en Ojo nos atengamos a, a, a trabajar y nada más, ¿viste? No queremos problemas. <risa> eh, porque viste que siempre surgen que no que no me gustó que no entonces por eso buscamos gente destacada que sepa sobre el tema claro perfecto, bueno eh, nosotros no sabemos nada claro y con todo esto eh, se va a, a poder entonces eh, realizar otras tareas sé qué es lo que ustedes tienen en mente en proyecto nosotros eh, hemos, lo hemos, lo hemos eh, acomodado muy bien al, al teatro está lindo ahora, pero como el, pasa siempre, faltan cosas, quisiéramos cambiar el telón, tenemos que arreglar un piso de madera, es decir, detalles que tiene el teatro que, que hay que terminarlo siempre uh -huh. para buscar para mejor, ¿no es cierto? Claro. Así que este por eso es que queremos juntar dinero. Perfecto, bueno, y se va a desarrollar entonces el certamen en el Centro Cultural, así ubicado en el club. En el Centro Cultural, ubicado en el club, sí. Yo te, te diría si esto lo pueden ustedes este, ir pasando en distintos momentos, porque es importante que, que se anote gente de otros lugares, no solamente de Hinojo, ¿no es cierto? Por supuesto, entonces está la posibilidad y la invitación hecha para la gente de Olavarría, de las localidades, en, y por supuesto de Hinojo también, para que participen. y uno 023 1549 8131 o el teléfono celular 15 53 17 32. Los vamos a estar repitiendo eh, y también estarán en, en la página de Radio La Barría, la página web, para que todos puedan llamar, eh, aquellos que estén interesados. Por ahora, Selva, muchísimas gracias. Bueno, Agostina, muchísimas gracias a vos por habernos cedido este espacio. ¿eh?